Estaba curiosa por esa piedra. Entonces e n o t r a r o n que e l l a tenía otra piedra que venía de la luna y lo compararon, descubriendo el parecer estrella. Así que Luna se l e ocurrió llamar a Spider-Hulk le mostró las piedras y él se quedó sorprendido. Spider-Hulk propuso llamar a los demás amigos para que ayudaran en la búsqueda y ella aceptó.